...la Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este lunes 3 de mayo. Estrenamos mes y también semana con destacadas novedades. La más importante, hoy se inicia la nueva contrata de limpieza... ...y recogida de basuras en Elche... ...la máscara del Ayuntamiento... Por, para, ...por ella vamos a pagar más de 320 millones... ...en los próximos 10 años... ...hoy tendremos en el programa La Glorieta... ...sobre las 10 y media al alcalde de la ciudad... ...Carlos González, con quien hablaremos... ...de los servicios que se van a iniciar hoy... ...y de los que aún no podrán hacerlo porque no se ha llegado a tiempo para renovar o comprar la nueva maquinaria. También abordaremos con él la vieja polémica del centro de congresos, pero esta vez no ha vuelto a ser actualidad por su emplazamiento, sino por el anuncio del presidente del gobierno provincial, de la diputación de construir otro palacio de congresos junto al puerto de Alicante, sin que el de Elche haya empezado tras dos años desde que se prometió. A las diez y media con el alcalde hablaremos de este y otros asuntos. Antes, a las 10 por ser lunes, recuerden, tenemos la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Y en unos minutos entrevistaremos al presidente de la Fundación de Salud Infantil, Fernando Vargas, por eh, su proyecto del Instituto de Neurodesarrollo de Salud Infantil. ...ya dispone de suelo municipal... ...para levantar este edificio... ...junto al huerto de Trabalón... ...pero ahora toca... ...pues conseguir la financiación... ...y de momento vayan ...porque cuenta con la promesa... ...del gobierno valenciano... ...y también de la Diputación... ...de financiar este proyecto... ...y en la ronda de noticias... ...les daremos los datos del COVID... ...la incidencia en el Che... ...que sigue siendo muy baja y la vacunación que experimenta un importante avance este mes porque llegan muchas más vacunas a lo largo de esta semana según anunció la Consejería de Sanidad y esta semana veremos si Chimo Puig mantiene tras el 9 de mayo el toque de queda o las actuales restricciones pero eso será en los próximos días también en la ronda de noticias vamos a hablar de la página de sucesos porque la Policía Nacional ha detenido a cinco personas Por distribuir droga de diseño en la provincia y consiguieron descubrir que la ocultaban bajo tierra en un zulo, un total de 6 kilos de esta sustancia estupefaciente. Pues bien, a grandes rasgos, este es el contenido de un programa que comienza como siempre con música y hoy tenemos ganas de los grandes, de los Beatles. She does Oh she does mm -hmm. Yes, yeah, she does And if somebody loved me like she do me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 Continuamos en La Glorieta con más música, con esa selección, y nos vamos ahora con un estreno, La Oreja de Van Gogh, que acaba de lanzar single hace una, unos días. Sirenas es una canción donde narra este grupo una conversación entre madre e hija sobre los atentados de ETA en San Sebastián. Disfruten de este tema. de que pasó sin que mi rabia se vo en la ciudad más bella que jamás vio el sol como explicar, Totholu que s'almana la sirena estalcoses s'estianva com es esperava i tens tota la marea Y la luna de tu l'almar Desde el dedo de la marea Que no pasen febrero una vez más ¿Cómo olvidar esos sonidos? Luces nerviosas recorriendo la ciudad. Lo inexplicable en un portal. Y así me marcha por de ella y Sebastián con sus penas y tristezas a andar a tu lugar donde me vas a la pared y la luz de una mano de esa se te ha parecido que no pasa esto que te he contado Podemos olvidar ya sembarteo has iredas lejos de San Sebastián con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar cuando va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 Y cuarto de la mañana hay todavía tiempo para disfrutar, no de un estreno musical, sino de una canción compuesta desde hace varios años por un maestro, un maestro de la palabra, Joaquín ¿pa Sardin. Extraño Como un pato en el manzanares Torpe como un suicida sin vocación Absurdo como un belgal por soleares Vacío como una isla sin Robinson Oscuro como un túnel sin tren expreso el este machín febril como la carta de amor de un preso así estoy yo así estoy yo sin ti perdido como un quinto en día de permiso como un santo sin paraíso ni no podem ni que Oraño, com ondam con la faro, com un barco sin politoris, estoy jo sin ti. Más triste que o torre al outro Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Metido como un viejo que pierde al pute, castigo como el beso del coronel, furtivo como... Como un párroco en un burdel Y errante como un taxi por el desierto Quemado como el cielo de Chernobyl Solo como un poeta en el aeropuerto Así estoy yo Así estoy yo, sin ti. Inútil como un sello fortificado, como el sed de nos abogados, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengañón. Así estoy yo sin ti Más triste que el morir Al otro lado del celo de acero Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo sin ti el domingo del jubilado una boda en un macabro como el vientre de los misiles como un pájaro en un espir así estoy yo sin ti más triste que al otro lado del telón de Atero Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas y lo hacemos hablando, ya lo hemos anunciado, con el presidente de la Fundación Salud Infantil que lleva décadas pues atendiendo a los niños que nacen prematuros o con problemas de desarrollo eh, para precisamente poder normalizar su desarrollo. Con nosotros tenemos a Fernando Vargas, reputado también pediatra. Muy buenos días, Fernando. Hola, muy buenos días. Vale, parece que no tenemos la conexión, pues vamos a intentar eh, retomar esa conexión en unos segundos. 101.4 Telehelch Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 Vamos a intentar de nuevo conectar con eh, Fernando Vargas, presidente de la Salud de la Fundación Salud Infantil por ese proyecto que quieren crear en Elche y es un instituto de neurodesarrollo. Muy buenos días, Fernando. Pues no, parece que no vamos a poder recuperar esa conexión telefónica. Intentaremos eh, que cuanto antes eh, podamos hacerlo. 101.4 TeleElche Radio Marca.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 Espera que siempre te recuerdes de mí. Del 23 de abril al 15 de mazo, comprar a ELCH te premio. Aconseguéis el rascas en los comercios asociados. 700 premios están esperando. Rechidoría de Comercio del Ayuntamiento de Elx. En ELCHE la televisión es Tele-ELCH. Y Tele-ELCH es mucho más que una televisión. En abierto, gratuita y en todos tus dispositivos para que estés siempre informado de lo que ocurre en Elche TNH, mucho más que la televisión de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues ante la imposibilidad de realizar esa entrevista telefónica vamos a intentar recuperar esa información o bien hoy o en los próximos días. Porque el programa La Glorita además tiene música preparada y vamos a disfrutar ahora de grandes jazzistas. The things you like And no, don't forget This life is for you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 y seguimos escuchando más música. En esta ocasión vamos a descubrir a una cantante esotérica, es argentina, ella es Mel Muñiz, quien sacó disco en el pleno en plena pandemia en el año 2020 y su música gusta porque es una de esas cantantes que tiene registros, calidad vocal, porque sus registros van del jazz a los ritmos latinos. Vamos a escuchar Ni una gota de amor. Espera para irse Cuando menos te lo esperes Nunca quiso lastimarte Solo cuidarte Y tal vez dejarte ser Y sentir todo lo que le hace bien Dejar lo oscuro de lado Lo tóxico Y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Su distancia ineludible que te abraza al respirar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 Seguimos con más música, nos vamos a lo nuevo de México, a Natalia Lafourcade que se ha unido con Pepe Aguilar para este año compartir 100 años, un siglo de música. I'm exhausted I'm we en l'embargos sí.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 doscientos cinco la glorieta con rosmary Alonso son las nueve y cuarenta minutos de la mañana y mientras esperamos al invitado de la primera de las entrevistas nosotros continuamos con la música noche estrellada no solo es el cuadro más famoso del pintor van Gogh sino que es la canción que le dedicó en rindiendo pues, homenaje a este genio de la pintura el cantante norteamericano don McLean the Shadows on the hill Catch the trees and the daffodil, catch the breeze and the winter chill, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity How you tried to set them free Would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blazed Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber gray Weathered faces limely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 perhaps they'll listen now for oh, they could not love you still your love is true And when no hope was left inside on that starry starry night you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent This world was never meant for one As beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in an empty hall Frameless heads on nameless walls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 101.4 tele el radiomarca pues eh, vamos a ver son las 9 y 45 minutos de la mañana y tenemos con nosotros ya al presidente de la fundación de salud infantil fernando vargas muy buenos días fernando Eh, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, esta entrevista ha costado, ¿eh? Ha costado arrancarla. No sé si costará lo mismo arrancar tu proyecto, el de construir un instituto de neurodesarrollo en Elche. Por lo que vemos, no le ha costado nada porque acaba de firmar un convenio de cesión de suelo, el solar ya lo tiene con el Ayuntamiento de Elche y vimos a la consejera Ana Barceló cuando vino la última vez a Ximo Puch, bueno, la penúltima vez que vino a Elche, Ximo Puch, anunció que van a financiar este proyecto, al igual que tienen eh, otra promesa más, la del Gobierno provincial. Fernando, ¿cómo lo han conseguido? Sí, la de la Diputación. Bueno, la única cosa real, real, positiva encima de la mesa es la cesión de la parcela. Desde luego agradecer al ayuntamiento un poco la diferencia que ha costado también, ¿eh? no creas que haya sido tan tan fácil, porque es que había ciertas reticencias por parte de algún miembro de la corporación de ceder una parcela a una entidad privada. Pero me hace gracia, que es lo que comenté el otro día en la reunión con el alcalde, y efectivamente no somos una entidad eh, pública. Pero tampoco, tampoco una entidad privada al uso, porque somos una fundación sin ánimo de lucro, que tenemos una, un convenio de colaboración y de cooperación con la consellería, que tenemos un convenio también con el ayuntamiento, que todos los ingresos que genera la institución se pierden en programas y en, y en tratamiento y en eh, sueldos de los técnicos. Por tanto, me, me da un poco pena este tema, pero bueno, esa es la realidad. Y luego las dos promesas, efectivamente, por parte de la Consellería y por parte de la Diputación. Es una inversión bastante fuerte, pero bueno, yo creo que Diputación eh, tiene una deuda pendiente, yo creo, de, con nuestra ciudad, porque eh, tiene, en alguna reunión con ellos, ya ya se lo dijimos directamente al presidente de la Diputación, que ahí eh, tiene 17 edificios en la provincia y ninguno en el Entonces, a ver si, bueno, nos colgamos la medalla de que sea el primer edificio financiado, eh, bueno, es, no es el complejo, digamos el complejo, son cuatro edificios, pero ellos van a financiar uno que sea un edificio eh, eh, patrocinado, financiado por la Diputación, por primera vez en la historia de él. Pues vamos a hablar, vamos a hablar de, de ese complejo, lo ha dicho, un instituto de neurodesarrollo, ¿para qué? Bueno, el tema el tema es, eh, nosotros estamos dedicados desde hace ya 20 años a la discapacidad, al diagnóstico y al manejo de la discapacidad. Es, un, es muy triste porque yo como pediatra eh, me he enfrentado en cantidad de ocasiones eh, de niños que, bueno, tenían trastornos de un tipo de otro que les iban a condicionar su futuro como una persona en plenitud de condiciones. Es decir, que afectaban desde el punto de vista motor o desde el punto de vista intelectual. Entonces, eh el ideal sería que no existiera este problema. Pero puesto que es imposible, porque, digamos, eh, todo ese tipo de, de enfermedades o de alteraciones van asociadas un poco a la naturaleza humana, pues eh, intentar minimizar lo posible. Eh, llevamos, ya digo, 20 años trabajando. Este, este es un campo, la atención temprana, que es el, eh, digamos, el trabajar con niños con una discapacidad, intentar eh, normalizarles o recuperarles en lo posible está condicionado mucho por el tiempo, por el momento en que se dice el tratamiento, por la, eh, eh, la efectividad, digamos, de él, las técnicas, que es lo que dije, y la capacidad de los técnicos en manejar con los niños. Y eso todavía ha habido en algún momento en que la atención temprana ha sido discutida por algún profesional que decidió davante su eficacia. Yo creo que esa etapa ya está superada, ahora mismo la atención temprana está plenamente reconocida como una de las maniobras o de los mecanismos más eficaces del el punto de vista de recuperación de trastornos de este tipo. pero mmm, creo que quedan muchas cosas por hacer de ahí que en nuestro complejo uno de los edificios que precisamente el que va a financiar la, la diputación es el de investigación creemos que hay mucho campo todavía por trabajar muchas entidades de atención temprana pues eh, digamos se contentan un poco con el manejo el manejo de los niños así una hora o dos horas a la semana, ha sido un entretenimiento un digamos un poco un calmar a las familias y creemos que hay mucho campo todavía por hacer del punto de, vista de de del registro de ondas cerebrales, del de, de, de inteligencia artificial, de, incluso la microbiota que estamos trabajando también. Tenemos varias líneas de investigación ya en marcha y este sería la decisión donde concentraríamos un poco todo este tipo de trabajos que estamos colaborando con pues con ahora mismo con unas 10 entidades eh, nacionales y mundiales en el tema de la investigación en niños con trastornos eh, neurológicos o neuroevolutivos. ¿Y cuál sería el primer edificio que van a levantar ustedes? ¿El de la atención es... temprana o el de la investigación? No, el de la investigación. eso sí significa... Lo digo porque es ¿Eso significa sí, el, el, ser el, el, colocar a elche en el mapa de la investigación eh, del neurodesarrollo neuronal eso que eso creemos eso queremos que sea efectivamente así eh, yo digo que estamos ya en líneas de trabajo ya en marcha pero claro el disponer de un edificio en estas condiciones ya todo pensado un poco para esas líneas de trabajo que tenemos en marcha facilitaría muchísimo el trabajo Ya ahora mismo, ahora mismo te diría en el tema de la formación, yo no sé si bueno, si tienes conocimiento que nuestra entidad tiene una línea de formación para técnicos de atención temprana digital en una página web donde estamos colaborando con países en vías en líneas de en vías de desarrollo que no tienen capacidad eh, o material o, o, o humana para formar técnicos, estamos facilitando facilitándoles esta posibilidad, ahora mismo estamos con cuatro países Eh, tres en, en América Latina dos, perdón, dos en América Latina y dos en África incluso nos vienen propuestas de seguir de, de, de ampliar un poco este esta línea el problema es que, claro que es una línea totalmente financiada por la Fundación que cuesta mucho dinero y entonces andamos un poco agobiados en ese tema, pero ya el Che ya está, digamos ahora mismo probablemente mucho más conocido a nivel internacional, del punto de vista de atención temprana que a nivel nacional. Pero claro, la investigación va a ser bueno pues un antes y un después. O Se va a ser colocar precisamente a nuestra comunidad Sinaelche en un capítulo, en un punto eh, vital y fundamental en el tema de las enfermedades de, eh, evolutivas o de neurodesarrollo, que son las que incapacitan a muchos niños para ser unos adultos en plenitud de condiciones. Es el tema eh, Estamos hablando eh, de algo muy importante, eh, lo refleja el contenido que está usted explicando de los objetivos de este Instituto de Neurodesarrollo, pero también lo refleja los 10 millones que dice usted que van a necesitar como inversión inicial para poner en marcha este complejo. los solar El solar ya está cedido por parte del sí. Ayuntamiento. ¿Dónde? dónde ubicarán ustedes y, y de cuánto de cuánta superficie estamos hablando porque cuatro edificios ya conforman un campus pues eh, casi sí la parcela son cuarados y hay que respetar alguna serie de condicionamientos urbanísticos porque está justo en la entrada de la carretera santa pola frente al barrio san antón en el inicio de la carretera santa por la mano izquierda pues ahí está la parcela y el, el debemos la construcción está prevista aproximadamente unos 4000 metros cuadrados. Y serían cuatro edificios, el de investigación, pero luego en la integración, el de administración y el de y el de tratamiento real, o sea, el tratamiento ya con tal de atención temprana. Y, y, y la inversión y está prevista un poco de forma, digamos, en módulos que no es necesario que estén los cuatro funcionando a la vez. que sí, Vamos a empezar con el de investigación, pero luego a continuación empezaremos con el de integración. Es, que es otro de los capítulos también que es interesante, y creo que alguna alguna vez lo he comentado. Todavía los adultos y todavía muchas personas cuando se enfrentan, están eh, digamos, eh, delante de un niño con una grave discapacidad, genera, no sé qué el caso, pero una cierta presión, una cierta Eh, pues, lástima si quieres, y yo creo que ese tema de, de la aceptación de una universidad diferente de la nuestra todavía no está plenamente integrado en, en la población en general. Entonces, de ahí uno de los, de los capítulos más importantes que tenemos es el de la integración, es decir, la educación en la primera etapa de la infancia de niñas con normotípicos, digamos, sin ninguna afectación de ningún tipo, con niños, con, a, a veces con graves afectaciones neurológicas, hablo, hablo niños, por ejemplo, pues ciegos, sordos, con paralysios cerebrales, con diferentes eh, problemas más o menos graves, esa convivencia les marcará para el resto de su vida siempre. Esos niños eh, eh, tendrán, digamos, una, una tendencia de protección y de, y de colaboración y de, y de igualdad con niños con una diversidad funcional. Entonces, ese es otro de los edificios importantes. Luego está el de atención y está el de administración. Y la idea es de, progresivamente, según vayamos eh, captando, teniendo fondos, pues ir construyéndolos. O sea, que en principio empezaremos sí. con el de investigación, pero en cuanto podamos seguiremos con el resto. Bien, esto es un futuro. Esperemos que sea a corto plazo. ¿Pero qué hay del presente? ¿Ese trabajo...? Eh, ...cómo lo están realizando... ...porque la sede que tiene la fundación... ...en estos momentos es la que conocemos... Eh, ...debajo del puente Canalejas... ...sí, efectivamente... ...bueno, tenemos otra también... eh ...¿dónde? ...esa sede, esa sede atiende de 0 a 6 años... Okay. ...pero el problema, que, el problema que nos encontramos... ...es que muchas familias cuando uno cumple 6 años... ...nosotros 6 años... ...y hay otra entidad de atención temprana... ...aquí en la ciudad que les da con 4 años... ...entonces cuando se encuentran con 6 años en teoría pasarían a educación, sería educación la que se debería encargar de su manejo y de su tratamiento, muchas veces se encuentran perdidos, porque educación no no tiene suficientes medios, suficiente personal, suficiente posibilidad de dedicación a niños con graves discapacidades que están integrados, o sea, están mezclados con, con niños eh, normotípicos. Eh, entonces eh, nos dimos cuenta de ese, de ese problema a partir de 6 años y hemos abierto otra sede eh, alquilada y financiada y pagada completamente con fondos de, nuestros, de la fundación en, en el barrio de Altavis justo al lado de la plaza de Barcelona pues en un lateral, en la calle lateral tenemos allí otro otro local de unos 250 metros más o menos, pero aún así no cabemos, que decir, tanto en el puente como en el de Altavis necesitamos mucho más espacio porque son no solamente por la cantidad de niños sino por la cantidad de técnicos que tienen muchas veces que trabajar a la vez porque un niño con una discapacidad no es un técnico el que, es, que, que trabaja con él muchas veces son cuatro o cinco técnicos en ocasiones a la vez o en ocasiones de forma progresiva decir, el actual psicólogo, el fisio el, el logopeda el, el terapeuta ocupacional en fin, una serie de, de, de especialidades que cada una Y maneja o se digamos se centra en una de las de, de las recuperaciones posibles del niño y tienen que ser muchas veces tratamientos conjuntos o tratamientos continuados de cuatro cinco o seis especialistas entonces realmente no cabemos ahora mismo donde estamos necesitamos el doble o el triple espacio. De ahí la idea de, de trasladarnos a las nuevas instalaciones. El hecho de la falta de espacio, eh, ¿se hace incomprensible el que usted me responda, si tienen lista de espera, que me responda afirmativamente, ¿tienen lista de espera? Eh, desgraciadamente sí. Es que, Lo es... digo porque una de las, digamos, de las eh, de la filosofía que siempre ha, con la que ha trabajado la fundación es que no existiera lista de espera en la fundación de entrada. Desgraciadamente, al pasar a depender de consellería, que dice que nosotros, el programa que llevamos, ya está eh, financiado, el eh, saldo es gratuito, la atención es gratuita a la familia, está financiado por la consejería y la consellería es la que establece las plazas. Ahora mismo en Elche, ahora mismo hay 150 niños pendientes de entrar en un programa de atención temprana. 150. Pero no le hablo de otras regiones de España, por ejemplo, en Madrid, con sal, sí el capital de España, ahora que está tan de moda y tan dependiente de mañana de las elecciones. Madrid tiene casi 5.000 niños en lista de espera atención temprana. O sea, que es absolutamente increíble increíble que este capítulo no que esté abandonado, pero que no esté debidamente atendido. Entonces, esas 150 plazas en nuestra ciudad, nosotros hemos intentado paliarlas como hemos podido, como hemos podido con fondos propios, con becas propias. Es decir, no teníamos una plaza de subvención pública, pero lo que hacía la, la Fundación es a familias que no tenían medios económicos le costeábamos nosotros económico, pero claro llega un momento en que, en que estamos invirtiendo cerca de 100.000 mil euros eh, anuales y con el tema de un poco del COVID y todos estos rollos que han disminuido bastante los ingresos pues estamos en una situación económica bastante bastantelicada entonces debería ser y hacer conseguiría que ampliara plazas de de atención o de de, de tratamiento de niños ese tipo sé que están en ello porque hemos tenido varias reuniones con los responsables a nivel de en, en Valencia, y sé que están en ello, pero de momento no es real, no es la realidad. O sea, si nosotros pues, tendremos unos 50 niños becados, pero claro, quedan otros 100 o ¿no? 150 niños pendientes. Entonces ahí la necesidad de más espacio y más plazas de atención temprana en niños en nuestra ciudad. Y no le hablo ya de la Comunidad Valenciana o de España como de Luchando. Eh, ahora se entiende, se justifica el que tanto el Gobierno provincial como el autonómico financien este proyecto suyo de crear ese Instituto de Neurodesarrollo, no solo para fomentar la investigación fundamental, sino también para eh, cubrir las necesidades de una población donde hay demanda, por desgracia, de esta atención temprana. Por eso, Hola. le pregunto, en su nuevo edificio, eh, cuántos ¿cuántos niños podrán atender? Bueno, la la idea, ahora mismo tenemos eh, un, solamente un programa financiado por la, por la consejería que son 70 plazas. Bueno, 70 puestos, porque realmente eh calculan ni medio o una una idea plaza por cada eh, plaza financiada por ellos, es decir, que serían los 120 o 130 niños financiados. La idea es subir eh, pues si es posible cubrir toda la lista de espera, que pues serían otros 150 más. O sea que el, el, digamos un poco, las previsiones son para atender a 400 niños, más o menos. Ese sería un poco el... Luego, uno de los capítulos que no... Bueno, si quieres que lo comento, si tenemos tiempo, es el de la prevención. Eh, es decir, lo que he dicho antes es que al principio que he dicho que no debería existir niños con una discapacidad. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar en lo posible para prevenir o adelantarnos y evitar que un niño llegue a una situación como esta. Uno de los capítulos más importantes con los que estamos trabajando son los prematuros, los de prematuros. Que desgraciadamente, es así, tenemos un 10 un 12% de partos de niños por debajo de 37 semanas. Pero un capítulo de ellos importante son los que pesan menos de 1500 gramos y algunos también menos de 1000 gramos. O sea, menos de 1500 gramos, el 20 entre el 25 y el 30% de estos niños van a tener una discapacidad más o menos importante. Y si pesan menos de 1000 g, pues casi el 70, el 70 o el 80 más. Pero si trabajamos con esos niños, si son niños que nacen con una inmadurez terrible y el cerebro, digamos, no ha terminado, porque, claro, la, la gestación normal de las tres semanas son 40 semanas. Por debajo de 37, ya, de, ya, ya hablamos de prematuridad, pero claro, por debajo de 1.500 gramos, pues ya, y eh, muérete. ¿eh? Entonces, la idea es, que es el, el programa que nosotros tenemos en colaboración con la Unidad de Neonatología en general, y estamos tra trabajando también con Alvin Albo, ellos no tienen un cine natal, pero si tienen algún caso recién nacido también con problemas, también estamos estamos trabajando con ellos, es trabajar con el niño el minuto cero. Eso supone que si tú dejas evolucionar un niño que ha nacido, pues eso, con una gran prematuridad, su cerebro no está formado. Necesita, digamos, ponerse en marcha e ir desarrollándose. Y lo dejas evolucionar de forma natural, la mayoría van a terminar con una discapacidad. Pero claro, cuando manifieste ese niño que tiene efectivamente una discapacidad, ya es tarde. Porque, mm. digamos, es imposible saber un recién nacido, un lactante que tiene una lesión, excepto que tenga una eh, cosa, no, no sé, una mm -hmm. cromosomopatía, por ejemplo, el sinomedown, alguna cosa estas o una malformación o una hemorragia cerebral, algunas dos si en principio no hay ninguna lesión de este tipo, es prácticamente imposible saber que ese niño va a tener, o tiene o va a tener una discapacidad. Uh -huh. Entonces, el, el programa nuestro es trabajar con ellos desde el minuto a cero de forma ciega, digamos un poco no sabiendo eh, cuál va a ser su futuro, pero eso supone que, que conseguimos casi un 80% que recuperación superior a la que tendríamos si trabajamos con él cuanto ha manifestado su ustedes. Pues vale, la pena, vale la pena seguir esforzándose sí, para aumentar ese porcentaje un 80% de recuperación es muy importante, pero Correcto. hay que seguir trabajando para aumentar el porcentaje. Muchas gracias, Fernando Vargas, por el empuje de apostar por esta atención temprana tan necesaria para esos niños que nacen con problemas. Gracias. Muy buenas a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 37.09.15.13 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues hemos pasado ya 7 minutos de las 10 de la mañana y ustedes habrán visto han comprobado, si nos siguen por la señal de Teleilch el auténtico cambio de imagen que ha realizado Teleilch Radio Marca Paco Gómez Buenos días. Hola, Ros, buenos días. Me tienes por aquí azulito, sí, azulito. Sí, el azulito, azulito. Oye y oye muy, flo, muy flojito. No, ¿se me oye? Vale, vale, vale. Bien. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. A sí se te oye flojo. Buenos A días. ver, muy Ahora buenos días, Ros. Bien, pues lo estábamos diciendo, los telespectadores nos están viendo un cambio total de imagen eh, digital y una imagen de calidad. Paco, esto se ha conseguido con mucho esfuerzo sí, sí. hemos estado una semana en una caja de cartón bueno, <risa> realizando el programa hemos prácticamente estado, hemos estado en el estudio número 2 de, de la radio mientras se producía este cambio este esta remodelación del estudio donde sobre todo está acá y para los que lo estén nos estén escuchando y viendo por teles y en la calidad de imagen HD, eh, en la que a partir de ahora bueno tenemos que estar ya con las nuevas tecnologías. Ha sido un cambio eh, complicado, por eso hemos tardado, pero bueno, ya estamos ahí y yo creo que todos los telespectadores ya lo están empezando a agradecer. Este cambio de imagen lo estrenamos ayer en, el, en tu programa, Paco, en el programa de Marcador, pero no vino, fue agridulce porque no vino acompañado de sí. una victoria y eso que la tuvimos ¿eh? estuvimos ah, rozándola podemos... pero bueno, luego hablaremos de, del encuentro, lo importante eh, esta derrota del Elche donde nos sitúa? donde sitúa al equipo? A ver, dentro de lo malo, aunque ya entraba yo creo que dentro de la lógica el perder el partido, aunque como bien dices, estuvo cerquísima de rozar el empate rozar la hazaña de quitarle media liga al Atlético de Madrid eh, el Elche está peor porque está penúltimo, ha cedido un puesto el Huesca al vencer, adelanta a los verdes empatado a puntos, pero con el Golaveras a favor está por delante, pero el Elche no está demasiado lejos, está a un punto de la salvación y además a un punto de dos equipos, a un punto del Valladolid, que es el que marca la permanencia, pero también a un punto del Alavés, que es el próximo rival en el Martínez Valero, el martes que viene. O sea que quedan cuatro jornadas, esto es no apto para corazones débiles, ojo con las arritmias, palpitaciones, sudor frío, porque hasta el último minuto del último partido me temo que vamos a estar luchando por la permanencia. Bueno, fue un partido, eh, eh, eh, José Antonio, que supongo que, que se sufrió muchísimo, ¿no? Pues sí, la verdad que la verdad que sí, porque el Elcha al final, en, en ese tramo final del partido, tuvo un penalti en las botas de Fidel, ...para conseguir rascar un puntito... ...que hubiese sabido ahora... ...en la lucha por la permanencia... ...para el Elche y más contra el líder... ...la verdad es que eh, fue un partido... ...que tuvo prácticamente de todo... ...lo cierto es que el Elche no empezó bien... ...de hecho después el técnico Fran Escrivá llegó a reconocer en la sala de prensa que la primera parte de ese partido contra el Atlético de Madrid era lo peor que había hecho el equipo desde su desde su llegada, desde que él tomara las riendas en el banquillo. El Atlético de Madrid fue muy superior en esos primeros 45 minutos. La verdad es que el resultado del descanso era de 0-1, pero todos los protagonistas reconocieron que eh, lo más normal era que el conjunto madrileño se hubiera marchado con eh, una renta mayor. Eh, Carrasco, el futbolista del Atlético de Madrid, fue un auténtica Pesadilla por la banda izquierda, de hecho por allí llegó el único gol del, del partido, lo acabó marcando Marcos Llorente y lo que sí que es cierto es que la segunda parte el equipo dio un paso al frente, empezó a mostrar las señas de identidad de este Elche de Fran Escrivá, el Atlético de Madrid también eh, empezó a echarse un poquito para atrás, levantó el pie del acelerador. Y estuvo a punto de, de pagarlo porque, bueno, ya no solo el penalti de Fidel en ese tramo final, sino que minutos antes Antonio Barragán para el Elche también había tenido una ocasión clarísima para conseguir el, el empate del partido. Al final la sensación que te quedas muy agridulce porque en el cómputo general el Atlético de Madrid, que es mucho mejor equipo que el Elche, fue superior... Eh, yo creo que es justo ganador del partido, pero también es cierto y lo reconocía Escribá que en ese tramo final, con esas dos ocasiones clarísimas, sobre todo con el penalti de Fidel que se acabó estrellando en el palo, el Elche tuvo muy cerquita la posibilidad de, de rascarle un punto a este Atlético de Madrid, que no está bien pero que consiguió llevarse los tres puntos del Martínez Valero y por lo tanto sigue dependiendo de sí mismo para ganar el, el campeonato, pero la sensación es muy agridulce porque ya en las últimas jornadas eh, la verdad es que son varios los palos, ¿no? Le pasó a Leche contra el Valladolid con ese gol en el tramo final del partido y le volvió a pasar el sábado con con ese penalti que se estrelló en la mare, en la madera un Fidel Chávez que es un seguro de vida desde los lanzamientos del punto de penalti. La verdad es que ha descrito José Antonio esos dos eh, goles casi que tuvimos sí. y parece que eso se falla a propósito. no me... ¿Cómo vas a fallar a propósito cuando te están jugando ¿Cuál la temporada eh, a nivel deportivo, económico, el futuro de cada futbolista no se falla a propósito. Y también se juega a los jugadores, se juegan una prima, hay prima para los sí, jugadores? Sí, sí lo adelantábamos la semana pasada, hay 3 millones de euros a repartir entre la plantilla, concretamente 100.000 euros por cabeza. Eh, dos millones y medio para la plantilla y medio millón para el cuerpo técnico encabezado por Fran Escrivá, o sea que a propósito ya te digo yo que no se falla, lo que pasa es que eh, somos humanos no somos máquinas y cuando en el minuto 90 tú tienes la responsabilidad ante el posiblemente mejor portero del mundo, o Black del Atlético de Madrid de conseguir un gol que te puede dar una permanencia mmm, las, las piernas tiemblan ¿eh? y Fidel no es que tirase mal el penalti a ver, alguien me dirá, los más puristas dirán, lo tiró mal porque lo falló ajustó tanto que pegó en el palo oh. un milímetro a la derecha hubiera entrado hubiéramos dicho qué golazo, qué bien ha engañado o qué bien, a pesar de que adivinó la intención o bla, qué bien ha marcado el gol está claro que el Elche tuvo una oportunidad histórica voy a quitarlo de histórica porque eso me huele mal pero una oportunidad mm. única esta temporada de ganarle al Atlético de Madrid el Atlético de Madrid no le gana a cualquiera de hecho si hubiera marcado Fidel, no solo el Elche le hubiera dado un punto de oro, sino que le hubiera quitado media liga al Atlético de Madrid, que se dice pronto, el título de liga lo hubiera tenido muy complicado, pero son son los momentos de la verdad y el Elche desperdició un gran momento. De todas formas, si el Elche al final desciende, yo creo que no va a ser por este gol, va a ser por muchos puntos que ha ido dejando pasar a lo largo de la temporada, los cuatro contra el Valladolid, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, o sea, Se ha ido dejando muchos puntos, pero está claro que este punto, como falte uno para salvarse, nos vamos a acordar de este penalti. Pero yo espero que no. Eh, lo normal es perder contra el Atlético de Madrid. Es cierto que fue una gran oportunidad para no haber perdido, pero yo creo que en el cómputo general el Atlético de Madrid es muy superior. Y si no ganó 0-3 es porque el equipo del Cholo eh, tiene ese gen conformista que cuando marca el 0-1 se viene atrás y como defiende muy bien es muy difícil remontarle. Y es conformista. Si ayer, bueno, si el sábado hubieran necesitado ganar 0-3 porque era el último partido de Liga, te convencido que ganan. Pero, como bien dice José Antonio, quitó el pie del acelerador, se conformó y casi le pasa factura. Una lástima que no lo hubiera pasado factura al Atlético. Eh, Fran Escrivá, ¿qué dijo cuando terminó el encuentro de Fidel, el pobre, cómo, tiene que, cómo tuvo que, que terminar el encuentro? Sí, Fran reconoció después de la derrota que se te queda muy mal cuerpo, porque el Elche tuvo en ese tramo final del partido la posibilidad de sumar un punto muy importante. Reconoció, eso sí, que la primera parte de su equipo fue bastante mala. También dijo y elogió... Eh, la reacción en la segunda parte y sobre todo pues lamentó ese penalti sobre Fidel dijo que hay que animarle porque es un futbolista que le ha dado mucho a leche y que le está dando mucho así que eh, en definitiva eso, se le quedó muy mal cuerpo al técnico valenciano ¿Y, y hubo, por lo que ha comentado José Antonio, también declaraciones de Fidel No, no no Fidel, Fidel, ah, en no. concreto no, no, Fidel, no. Hubo eh... más declaraciones de otros jugadores Dani Calvo fue el que habló, eh, reconoció que en la primera parte el Elche no había sido el equipo sobre todo en casa que nos tiene acostumbrados, porque hay que decir que el Elche de Fran Srivá llegaba a este partido contra el líder sin perder, eh, había sumado tres victorias y dos empates, ahora hay que añadir esta derrota contra el conjunto colchonero, pero es cierto que en esos primeros 45 minutos y los propios jugadores lo reconocen, eh, el Elche no estuvo bien, eso sí en la segunda parte se se mejoró y, y volvimos a ver pues ese Elche intenso que que complica mucho los partidos a, a los rivales y que a punto estuvo de servirle para para sumar contra el líder. La afición, José Antonio, también eh, ¿qué dijo? Sí, la afición, pues, Ros, eh, bastante resignada, sobre todo después del, del partido, triste. Es, eh, la afición del leche es consciente de que eh, esto de aquí al final ahora quedan ya solo cuatro partidos. Es una montaña rusa de emociones. La semana pasada le ganabas al Levante y estábamos arriba. Ahora pierdes contra el Atlético de Madrid y, además, le añades que algunos de los rivales directos del leche en la lucha por la salvación han ganado, como, por ejemplo, el Huesca, además, en el tramo final del partido contra la Real Sociedad, el Alavés es cierto que perdió 3-0 contra el Colista, está metido ahí también de lleno en la pelea y el Valladolid consiguió un punto importante contra el Betis esto es una montaña rusa de, de emociones al leche ya solo le quedan cuatro partidos, el próximo además será muy difícil contra la Real Sociedad en San Sebastián el próximo viernes a las 9 y además la afición pues se ha llevado bastantes palos en las últimas jornadas, no como te he dicho antes el gol del Valladolid en el tramo final aquí Martínez Valero, este penalti fallado pero hubo una cosa, Ross, que me, me gustó mucho, sobre todo en redes sociales y es que eh, yo creo que hay apoyo prácticamente unánime de todos los aficionados a Fidel, el futbolista que falló el penalti el otro día contra el Atlético de Madrid, he leído un montón de mensajes de apoyo de mensajes positivos hacia el futbolista onubense, que seguro que se lo se los han hecho llegar y, y esa parte me, me gustó porque además fidel es un jugador muy importante en este equipo ya lo fue en el pasado y seguro que lo que lo seguirá siendo y la afición eh, es lo suficientemente madura como para saber reconocerle al futbolista eh, que bueno que un fallo lo, lo tiene cualquiera a mí lo que me gustaría destacar que primero hay que tener personalidad para querer lanzar ese penalti porque muchos se arrugan mm. eh, ahí yo, hemos visto a lo largo de los años auténticos cracks que se han arrugado Para tirar ese penalti, eh, bueno pues eh, sin ir más lejos, cuando el Valencia perdió eh, aquella liga porque Jukic eh, falló el penalti, hubo compañeros como Bebeto, que era la estrella de... no Bebeto, no, eh, no me acuerdo, Bebeto era el del Deportivo de la Coruña. Eh, bueno, quiero poner el ejemplo de que hay jugadores llamados a ser los protagonistas para lanzar ese penalti. Y dicen, no, me, me tiemblan las piernas, prefiero que sea otro. no Cogió el, el balón, además lo tiró con firmeza, con decisión, lo ajustó muchísimo. Pero no fue Escribá el que eligió... El... No, eso está decidido. Ah, Siempre claro. hay el, el lanzador número uno, que es Fidel, porque uh -huh. además los ha marcado casi todos. Eh, los últimos En los últimos dos años en el Elche y eso está decidido. Solo si Fidel no se encuentra con la confianza, pues aparece el lanzador número 2 O a lo mejor alguien que dice, no, no, déjame a mí, estoy con confianza. De, tirar ese penalti en el minuto 90 cuando te juegas lo que te juegas, eh, tienes ahí a toda la afición encima, hay que tener mucha personalidad. entonces yo, Lo que venía a decir es que... Eh, Todos los cracks mundiales han fallado penaltis. Ayer sin ir más lejos, Messi falla un penalti. En Messi es normal, eh, pero los han fallado en Maradona, los han fallado Pelé, hablo de sí. los grandes, ¿no? Entonces, solo los fallan los que lo tiran. Los que se esconden, eso no los fallan. Entonces, yo creo que efectivamente la afición de 10 hay que estar ahora con el futbolista porque nos puede dar muchísimo los cuatro partidos que quedan. Son las 10 y 20, eh, Paco, no, hoy no tenemos mucho tiempo, tenemos la entrevista del alcalde a las 10 y media, así que me gustaría que me comentaras eh, qué, qué hay en la todo gol hoy, esta noche, ¿a quién tienes? Esta noche tendremos a Josema, que ayer fue ...la novedad en la banda izquierda por el lesionado Mojica... ...y tiene toda la tinta de Josema, va a ser titularísimo los cuatro partidos que restan... ...porque Mojica está fuera de combate y además es un chico que siempre cumple... ...es un jugador que lo pongas donde lo pongas, en su verdadera posición de central o de lateral izquierdo... ...como tantas veces, pues siempre es un, un futbolista notable... ...bueno, pues será nuestro invitado, analizaremos el, el partido... ...y las opciones que de verdad eh, le quedan al Elche, porque sí, está solo a un punto pero el problema es que eh, hay dos plazas por cubrir. La del Eibar, que todavía se agarra un clavo ardiendo gracias a su victoria frente al Alavés, yo lo doy por descendido, aunque, ojo, se ha puesto a cuatro puntos de la salvación, bueno, 5 Pero el problema es que hay dos plazas y solo hay cuatro equipos. Si no, eh, tiramos la, la, el tiro más allá del Getafe, porque el Getafe tiene 34 puntos. Yo creo que todavía sea complicado y está ahí pero estamos hablando de que Elche Che y Huesca en descenso tienen 30 puntos, Valladolid y a la vez y a la vez en permanencia tienen 31. Y el problema es que hay dos plazas. Y el problema es que el Elche tiene perdido el golaverás con el Huesca, con el que está empatado ahora, es decir, empatado a punto con el Huesca, el Elche descendería siempre. Luego, con el Valladolid que tenemos el golaverás igualado, tenemos el coeficiente goleador perdido. Ellos tienen 7 goles de diferencia a su favor eh ...en contra del Elche... ...o sea que con el Valladolid siempre tendríamos que sumar un punto más... ...y ya nos lleva uno... Mm. ...es decir, que en sólo cuatro partidos hay que sacarle al Valladolid dos puntos... ...¿dónde va a estar la llave de la permanencia? ...ganar sí o sí el martes que viene al Alaves... ...que también tiene un punto más... ...y en los dos últimos partidos... ...sumar cuatro o seis puntos... ...todo ello mm. si contamos que el Elche pierde en, en San Sebastián... ...que yo no lo di por perdido... ...pero que lo normal sería perder... ...yo creo que hay que sacar... ...dos victorias por lo menos... ...para conseguir la permanencia. He preguntado por la afición... ...por los jugadores, por el entrenador... ...pero y por los periodistas... ...os encontráis con eh, optimistas... Eh, ...pesimistas ante... ...ante cómo va a terminar el Elche... ...esta temporada. A ver... la eh, eh, yo... primera vez ya has hablado de... ...si el, el Elche se queda... ...desciende... Eh, ...no hay que achacarle la culpa a Fidel... ...por el penalti no, pero... fallado... Pero Por primera vez te he oído hablar de eso. de Claro, la es que de, si se lo descenso. achacamos a Fidel habrá que achacárselo a todos los que han fallado en los puntos que hemos ido dejando. Pasa que se nota más un penalti contra el Atlético de Madrid. No, no se puede personalizar en un futbolista cuando ha habido cuando todos los futbolistas ya. han sido partícipes de lo bueno y de lo malo. Sí, pero te lo preguntaba por eso porque parece que <risa> vosotros estáis un poco ya no tan alegres a la hora bueno, de creeros que el Elche alegres, puede alegres, puede sangres, somos realistas, <risa> somos realistas. En primera en la el próxima, en la próxima temporada. La realidad por estadística es que hay dos plazas para cuatro equipos. Es decir, Eso significaría que tienes un 50% de permanencia y un 50% de salvación. Pero si añadimos que de ese de esos cuatro equipos tú estás en descenso estás en, y tienes en y tienes peor golaverás mm. que el Valladolid y perdido el Golaveras con el Huesca, ahora mismo la realidad te dice que tienes más porcentaje, no sé cuánto más, pero un poco más de porcentaje de posibilidades de descender. Pero dicho esto, insisto, si el Elche todavía hace los deberes y gana de los próximos 12 puntos que quedan, cuatro partidos, uh -huh. gana 6 puntos y tres tienen que ser al Alavés, al yo creo que se va a salvar. O siete un empate por ahí. Está en sus manos todavía. Está en sus manos o más bien está en el juego que puedan demostrar eh, que son está capaces. Su, está en sus pies. Efectivamente. Y en su cabeza. <ríe> y sobre todo en la cabeza del entrenador, de Fran Escrivá. Muchas gracias José Antonio, gracias Paco bueno, Muchas gracias Ros. volvemos Volvemos Paco a la 1 y 20 En Elche gracias. en punta, a la 1 y 20 en Elche en punta eh, Para analizar bueno todo lo que sucedió en el partido Que fue mucho contra el Atlético de Madrid Y a las 10 y cuarto esta noche en Tele Elche En a todo gol 101.4 Tele Elche Radio Marca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 con Rosmaría. Quedan 5 minutos para llegar a las 10:30 y, y después de esa tertulia deportiva tenemos a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Un fin de semana, día de la madre, día del trabajo, apretado en cuanto a celebraciones uh -huh. y hemos comenzado una semana también importante. Más vacunas en la Comunidad Valenciana, se reanuda la vacunación en IFA y se citan a los mayores de 65 años, uh -huh. de 66 a 69 años. Se van a vacunar entre hoy y mañana. ¿Y, sí. qué, ¿y qué tenemos en sí. cuanto a la incidencia del COVID? ¿Aún no tenemos datos actualizados? No, mañana conoce, conoceremos esa nueva actualización actualmente está en 35 esa tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes y bueno mañana conoceremos esos eh, nuevos datos de contagios en la ciudad y bueno además de ese inicio del bueno el de la vacunación en IFA con los mayores de 65 años también arranca hoy esa ese nuevo servicio de limpieza después de tanto tiempo esperando por fin arranca hoy en un ratito bueno pues eh, conoceremos esa nueva maquinaria que se va implantar en la ciudad que contempla además bueno pues ese barrido los siete días de la semana, que es una de las novedades de la nueva contrata de limpieza. De lo que se ha puesto en marcha, de lo que todavía no se ha puesto en marcha, de lo que no se ha contemplado en el pliego de condiciones y en la adjudicación de la contrata, hablaremos en unos uh -huh. minutos con el alcalde de la ciudad, Carlos González. Avisamos que lo tenemos aquí, en el estudio de Teleilch, Radio marca Marga, aparte de la nueva contrata, que es importante, de limpieza y basuras, y de la que vamos a hablar inmediatamente, uh -huh. tenemos en la página de sucesos también... Eh, algunos algún que otro incidencia sí porque la policía nacional ha localizado un zulo oculto bajo tierra donde se escondían más de 6 kilos de diferentes tipos de droga ya detenido a 5 personas los agentes eh, bueno localizaron en dos neveras portátiles 45 kilos de speed eh, un kilo de mdma 700 pastillas de éxtasis también dosis ...de LSD y bueno, pues detuvieron eh, a varias eh, personas, también intervinieron me, intervinieron 500 gramos de marihuana, dosis de drogas sintéticas de una pistola de fogue utilizada en un altercado en una vivienda, así que bueno... En, en el del... candel chunzulo con 6 kilos de droga sintética de diseño, eh, entre otras sustancias sí. estupefacientes. Un, un grupo organizado, vamos, que sí, dedicado y, a la distribución. Y inventa. con estas eh, detenciones, bueno, pues la Policía Nacional asegura que será por desarticulado este grupo criminal. Los detenidos, las nacionalidades españolas. Sí, españolas. No. Bien, pues eh, una operación policial en la página de sucesos de la que nos hablarás a la una. Hablaremos de la UNA, pero bueno, además de esa presentación de la, la nueva maquinaria de limpieza. También los ediles Esther 10 y Ramón Abad acompañan a la consellera de Agricultura Mireia moya en la suelta de gaviotas en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Además también hay una rueda de prensa sobre reciclaje en la planta de tratamiento del Scremats y una lectura del manifiesto por el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Todo eso a partir de la UNA. Bien, pues son previsiones informativas para esta jornada del lunes 3 de mayo. Iniciamos mes informativamente hablando. Marga, gracias. Hasta nos... luego, Ross. Que pronto se nos va el tiempo. Y nosotros, eh, desde luego que para terminar esta ronda de noticias lo hacemos con la previsión de Vicente Bordonado. El tiempo en TeleLerc Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, aunque comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica, hoy con la llegada de una vaguada de aire frío, la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones de carácter débil. Durante esta madrugada ya hemos visto algún intervalo puntual de nevosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael se han alcanzado los 14 grados, mientras que en el sur del Camp de Elch, la han bajado hasta los 12 grados. Para esta madrugada, mañana, ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad que a medida que avance la mañana irán a más. El viento flojo de nordeste y ya por la tarde, a partir de mediodía, el viento irá girando a componente este, rachas que podrían alcanzar los 40-50 kilómetros por hora. Una tarde en la que la nubosidad irá en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos y no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil y muy puntuales. Las temperaturas a la Baja en la ciudad esperamos una máxima En torno a los 20 grados En el sur del Candeix podríamos Alcanzar los 21 grados Mañana martes en restos De inestabilidad atmosférica con alternancia Nubes y claros por la mañana Por la tarde tendencia a cielos poco nubosos de Despejados, el viento ya será Flojo de componente este Las temperaturas en ligero ascenso Máximas en torno a los 21 grados Mínimas que durante esta próxima Madrugada en la ciudad bajarán por lo menos Hasta los 14 grados Y a partir del miércoles, eh, con el avance de una masa de aire cálido, una tropical continental que nos llega desde el norte del continente africano, eh, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, el viento flojo de componente marítima y notaremos el ascenso de las temperaturas. El miércoles alcanzaremos los 23 grados, jueves los 24 y el viernes incluso podríamos superar los 26 grados. ¡Hasta luego!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 pasan dos minutos de las diez y media y lo dicho tenemos ya en los estudios de teleche en radio marca al alcalde de la ciudad carlos gonzález a quien damos la bienvenida carlos muy buenos días espera por eh, eres mucho más alto de lo que teníamos teníamos eh, nuestras nuestra cámara de televisión enfocada pero ya la tenemos y aquí lo Con un nuevo enfoque tenemos a Carlos González en el estudio de Tele-Edge Radio Marca, como decimos, para hablar de la actualidad de las noticias locales. Carlos, eh, buenos días, ahora sí. Muy buenos días, un placer saludaros. Tenemos hoy un día importante, es 3 de mayo, comienza una contrata, la de limpieza y recogida de basuras. Ha costado mucho y nos va a costar muchísimo dinero pagar 327 millones en los próximos 10 años. ¿Pero qué vamos a pagar ahora, este 2021? ¿Vamos a pagar por un servicio que no se pone en marcha al 100%? sino no, sé, ¿qué porcentaje daría usted? de inicio bueno, de, de, de servicio 50, 60, 70... En primer lugar tengo que decir que en efecto se trata de un, un servicio importantísimo y por lo tanto hoy es un día muy importante para la ciudad ha costado mucho porque sin duda alguna es el contrato más importante del municipio en cuanto a recursos económicos materiales y humanos eh, además hemos querido hacerlo a la medida de las necesidades de la ciudad y eso ha exigido un procedimiento muy minucioso y muy riguroso y va a costar mucho porque evidentemente es un servicio que tiene un coste relevante un coste importante porque se mejoran sustancialmente todas las prestaciones que se que se reciben. Nos hemos propuesto como objetivo ser una de las ciudades más limpias de España, mejorar sustancialmente el servicio de limpieza que actualmente tiene la ciudad y eso al final significa incrementar el coste. Obviamente, cuando se piensa en un contrato a 10 años y se multiplica la cantidad anual por 10, si la cantidad anual es importante, el con el valor total del contrato es más que importante fabuloso, como es esa cifra de 327 millones al año. Pero lo que realmente va a ser también eh, extraordinariamente relevante es la mejora sustancial que va a experimentar la limpieza de la ciudad y también, no solo en términos de limpieza, sino quiero hacer énfasis en términos de sostenibilidad, lo vale. que va a representar en términos medioambientales. Sí, ese es el, ese es el objetivo. Pero el, el 3 de mayo, ¿qué vamos a ver en el inicio del servicio? Como porque hemos, no va, vamos a ver toda la maquinaria arrobat, como, renovada. Como hemos venido explicando a lo largo de este proceso, un contrato de esta naturaleza no empieza al 100% el primer día de la contrata. Es absolutamente imposible. En Elche, en Santander, en Madrid sí. o en cualquier ciudad. Porque simplemente por poner un ejemplo, hay multitud de maquinaria o hay una parte numerosa de la maquinaria que tiene que ver con las prestaciones que se van a realizar dentro del contrato que se tiene que fabricar específicamente. Por poner el ejemplo más visible, los camiones de recogida son camiones fabricados específicamente para el servicio y hay que poner en marcha incluso una electrolinera. O sea, es decir, que, este, que por la noche seguiremos oyendo el ruido de los camiones viejos. Bueno, déjeme que se lo digan positivo, es decir, el primer año es el primer año de implantación del servicio, yeah. se va a producir una implantación paulatina, progresiva en la que se van a ir incorporando determinados elementos del servicio y cuando llevemos un año estará mm -hmm. al 100% del servicio. Y... Insisto en una idea que me parece importante, esto es en Elche, en Madrid Sí, o en vale. cualquier otro lugar pero Porque lo, lo un que... contrato de estas características es de implantación progresiva así está pensado así ocurrió si me permite que lo recuerde uh -huh. en el anterior contrato hace muchos años y es lo absolutamente normal bien entonces no tendremos todos los camiones renovados de recogida de basura por la noche los contenedores hay muchos contenedores que apenas se abren o están rotos el, los de, tenemos los tenemos renovados ya el 3 de mayo de, o de, de forma progresiva en la ciudad, la hospedanía... Lo que hoy entra en marcha es el nuevo servicio de limpieza. Ya. La limpieza. La recogida entrará en funcionamiento, ah, vale. una vez que se pongan en funcionamiento digamos que el servicio vale. que normalmente llamamos de limpieza tiene dos componentes sí, básicos, sí. la limpieza y, y la recogida, recogida vale. hoy entra en funcionamiento la limpieza la recogida entrará vale. en funcionamiento de forma ¿Y escalonada. Mes, ¿Y este mes que, que van a pagar ustedes a la contrata? De, de, me preguntaba usted por los contenedores y se lo voy a decir, si, sí, <risa> si, sí, no, me voy sí, contestando sí, no, todo que, lo que me pregunte sí, y yo sí. sepa ¿no? es, sí, decir, sí, es importante saber cuándo los... Vamos a, a incorporar Eh, de inmediato, pues eh, por ponerle un ejemplo, 400 contenedores en las pedanías, pero 400 contenedores, como usted comprenderá, no se ponen en un día. Ya. Hay que ir poniéndolos claro. a y, lo largo. Y, claro. y, y en este primer mes se van a poner en marcha eh, 1.800 contenedores. Es decir, pero claro, no serán los vale. 1.800 en un día. Hay que ir haciéndolo. La capacidad para ir llevando a cabo los procesos necesarios para la sustitución de los también uh -huh. es paulatina. No se puede hacer yeah. de una forma simultánea unidades eh, de medida tan altas. Vale. Y por lo que usted me decía, uh -huh. de los costes, claro, los el costes. costes proporcionales. Es decir, o sea, y ahí pagamos ya, lo que tenemos, eh, no lo que vamos a tener efectivamente. Vale. Como usted puede comprender y nuestros oyentes también, vamos a ser extraordinariamente rigurosos en el cumplimiento del contrato, en el grado de exigencia a la mercantil eh, adjudicataria de todas las prestaciones y desde sí. luego vamos a ser extraordinariamente meticulosos y rigurosos ahora a la hora de formalizar el pago de aquello que recibimos en servicios. Por lo tanto, se liquidará el canon en función del porcentaje preciso y exacto de servicios que se lleven a cabo. Informaremos puntualmente de ello porque entendemos Ajá. que es un asunto de interés general, pero no será del 100% vale. hasta que no se preste el 100% de servicio. Lo, lo han dicho en, en multitud de ocasiones, con lo que hoy empieza un nuevo servicio de limpieza y eso significa la recogida de versura, la, la, la dejan para implementarla de forma progresiva, pero eso significa... Eh, ¿Qué novedades vamos a tener en la limpieza? ¿Significa que vamos a ver los barrios y las pedanías más limpias? Desde Tendremos... luego, desde luego. El objetivo con el que se lleva a cabo esta licitación y el objetivo con el que se pone en marcha este nuevo servicio de limpieza de la ciudad es tener mm, pedanías más limpias, es tener barrios más limpios, es tener el centro histórico más limpio, es tener nuestras playas más limpias, es en definitiva tener... Una de las ciudades uh -huh. más limpias de España. Es el objetivo que, como alcalde de la ciudad, uh -huh. fijo a la contrata, fijo al servicio para los próximos dos años. Eh, eh, tener eh, calles más limpias, eso significa que a partir de hoy... ¿Vamos a ver eh, un barrido diario de lunes a domingo? ¿Quizá esta es la principal novedad? Esa es una de las novedades más importantes que hay en este contrato, que es el barrido 7 días a la semana. Pero lo que, que, es... que sí que vamos a ver ya a partir de hoy ese es un servicio que se va a incorporar a partir de este momento a partir de la entrada en funcionamiento del servicio barrido siete días a la semana que representa bueno pues resolver uno de los problemas que tenía el anterior contrato que tenía unas limitaciones uh -huh. que se configuró de una determinada forma y que tenía unas limitaciones y que con este nuevo contrato lo que hacemos es dar un salto mmm, en las prestaciones para mejorar la calidad del servicio la calidad la eficiencia, la sostenibilidad y, por lo tanto, el rendimiento en términos de limpieza y en términos ambientales. Pues en cuestión de media hora estará usted presentando la nueva contrata, así que vamos a otro asunto. Eh, lo hemos visto, lo vimos, eh, que de nuevo la polémica del centro de congresos vuelve a ser actualidad, no por su ubicación, sino por el anuncio del presidente Carlos Mazón de construir otro uh -huh. centro de congresos junto al puerto de Alicante. Justo lo anuncia eh, cuando eh, el de Elche ni siquiera, ni siquiera está concretada esa inversión, eh, dos años después de decir que iba a construir un centro de congresos en Elche. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Usted va a apoyar o apoya el proyecto para construir un centro de congresos junto al puerto de Alicante? Mire, déjeme que le diga que esta no es una cuestión que tenga que ver con, con batallas entre Elche y Alicante con ningún tipo de problema con la ciudad de Alicante. A mí me parece muy positivo que la ciudad de Alicante defina su palacio de congresos y que pueda contar con esa infraestructura. A mí lo que realmente me preocupa y lo que genera entiendo que genera malestar en la ciudad es que Eh, haya dos velocidades y que el presidente de la diputación mmm, esté tomando decisiones, o en este caso no esté tomando decisiones en torno al Palacio de Congresos de Elche, que estén ralentizando el proceso político previo a la construcción del Palacio de Congreso en nuestra ciudad. Por lo tanto, dicho en una frase clara y directa, lo que me preocupa es que no se haya tomado ninguna decisión por parte del presidente de la Diputación hasta este momento, que todo sean palabras, buenas palabras, pero al fin y al cabo palabras que no se concretan en hechos y que nos encontremos en un punto en el que eh, veamos cómo otros proyectos se priorizan frente al nuestro. Creo que Alicante... Puede, tiene tu perfecto y legítimo derecho a tener el anhelo de tener un gran palacio de congresos, pero nuestra ciudad asumió el reto Y el compromiso que puso sobre la mesa el presidente de la Diputación, primero el señor César Sánchez, después el señor Carlos Mazón, pusieron un compromiso sobre la mesa de poner en marcha un Palacio de Congresos en nuestra ciudad. Y tal es el momento que han pasado dos años y vemos cómo, entiendo que ha habido circunstancias, ha habido pandemia, ha habido unas circunstancias difíciles, pero vemos cómo no es una prioridad para la Diputación Provincial. y eso Obviamente representa preocupación y representa un problema porque esto no es una cuestión de lucha o competencia entre ciudades, como le decía anteriormente. Esto es una cuestión que tiene que ver con el objetivo que se plantea nuestra ciudad y con el objetivo que se plantea Elche de ser una ciudad líder en turismo congresual. Hablar de turismo congresual es hablar de posicionar a la ciudad entre los municipios más relevantes de España a la hora de recibir congresos jornadas y grandes eventos es hablar de un turismo que tiene una rentabilidad superior al turismo de sol y playa al turismo convencional uh -huh. y es hablar de un eh, de una actividad que genera no solo ingresos sino que genera empleo por lo tanto elche quiere ser una ciudad líder en turismo congresual llevamos 20 años trabajando en turismo de congresos uh -huh. con nuestro pequeño centro de congresos nos hemos posicionado muy bien como con nuestro eh, con, con un centro de congresos de 400, entre 400 y 500 butacas, uh -huh. eh, por lo tanto, entre 400 y 500 congresistas, y ahora lo que nos planteamos es dar un salto para convertirnos en una de las principales claro. ciudades, una pues, ciudad líder en turismo congresual. Pues si le preocupa que eh, Carlos Mazón priorice el otro centro de congresos que acaba de anunciar, ¿qué va a hacer? Eh, porque ayuda en algo a... El, el Por ejemplo, el, el viernes ustedes salieron con una pancarta en la calle protestando porque el presidente de la Diputación de Alicante no se sume al Fondo de Cooperación Municipal. ¿Esto ayuda a limar asperezas o a mejorar las relaciones entre gobierno local y gobierno provincial para sacar adelante proyectos tan importantes como el centro de congresos? Bueno, déjenme que reitere lo que a mí me parece una idea importante. La democracia representa no sólo algo tan importante como las relaciones de cooperación entre las administraciones, sino también la capacidad para denunciar, para poner en el debate público aspectos y elementos que significan o que entrañan diferencias. Y pese a que tenemos una buena relación de cooperación con la Diputación Provincial de Alicante, aquí hay dos elementos que nos parecen importantes. ¿Tienen una buena relación de cooperación? Aquí hay dos elementos que me parecen importantísimos. Sí, tenemos una buena relación de cooperación. Yo tengo una buena relación con el señor Mazón, pero insisto en que hay dos puntos críticos. Un punto crítico. La Diputación de Alicante no se ha sumado al Fondo de Cooperación Local, al que sí se ha sumado Valencia, la Diputación de Valencia, y sí se ha sumado la Diputación de Castellón, y eso nos ha costado a los ilicitanos dejar de ingresar 3.200.000 euros que hubiéramos podido destinar a los fines que hubiéramos considerado necesarios. 3.200.000 euros que no hemos ingresado. Esto significa una manifiesta desigualdad con la situación que vive cualquier vecino de cualquiera de los municipios de Valencia, cualquier vecino de cualquiera del municipio sí. de Castellón. Entonces, este es un punto crítico. Entonces, en, en una democracia como la nuestra, madura, evidentemente cuando hay un problema entre instituciones, Creo que tenemos la responsabilidad, la obligación de ponerlo sobre la mesa, de hacerlo evidente y de hacerlo visible ante los ciudadanos. No creo que eso sea ningún problema para nadie. Y en segundo término, tenemos otro punto crítico, una discrepancia sobre el ritmo al que avanza, en este caso al que no avanza el Palacio de Congresos de la Ciudad. Creo que lo que hay que decir es... Lo que está pasando, y hay que ponerlo de relieve y hacerlo visible ante los ciudadanos. Eso, no puede, le ha ser, dicho eso a usted, no puede ser un ¿Mazón problema. ¿Mazón le ha dicho a usted que el centro de congresos de Elche Prometido no avanza porque no hay consenso en cuanto a su ubicación en Elche? Insisto en que no puede ser un problema el que pongamos de relieve Las situaciones que se están produciendo. Creo que es una idea importante. Aquí callar no serviría de nada. Lo que no serviría de nada sería callar y poner buena cara. Creo que hay que poner de relieve que hay un problema, que hay un punto uh -huh. crítico y que, lo digo con claridad, y que exigimos celeridad, exigimos decisiones, ex exigimos avanzar porque creo que se puede avanzar y se puede resolver. ¿Pero se puede avanzar cuando no es no hay consenso en cuanto a la ubicación? Y Porque en usted cuanto ha dicho que a debe... la ubicación, el señor Mazón ha dicho en su despacho ante mí y le ha dicho a los medios de comunicación, y ustedes son uh -huh. testigos de ello, que la decisión sobre la ubicación del Palacio de Congresos es una decisión municipal, como no puede ser de otra forma como no podría ser de otra forma. ¿O mm. se entendería que una decisión estratégica sobre nuestra ciudad se tomara desde Alicante, desde el Palacio de Diputación? Creo que no. Otra cosa es que, mire usted, las unanimidades son mm, eh, anhelos muy interesantes, pero son una trampa. Vale. Unanimidad no hay prácticamente en nada, en ninguna sociedad. Las sociedades plurales se rigen por mayorías y toman decisiones por mayorías. Y hay una parte de opinión pública uh -huh. y puede haber, haber una parte de la sociedad civil uh -huh. que tenga un criterio y puede haber vale. otra parte que tenga otro criterio. Pero no se puede poner la unanimidad como condición porque eso es una trampa. Una auténtica trampa. Vale. Y esta misma exigencia que está usted haciendo al gobierno provincial ¿se la va a hacer al gobierno autonómico por inversiones que ha anunciado y que aún no ha concretado como hables el centro eh, o el centro de diseño de moda calzado convertido ahora en un centro yo, de yo, tecnologías esto, habilitadoras creo recordar con esto voy a ser muy claro esto, o la agencia valenciana del de, territorio de, Déjeme que, que sea claro y mm. contundente uh -huh. mi tono de exigencia en defensa de los intereses de la ciudad no tiene que ver con ningún color político tiene que ver con los intereses de la ciudad y con el grado de cumplimiento o de incumplimiento Y por lo tanto, donde hay incumplimiento tiene que haber un tono duro y exigente uh -huh. y donde hay cumplimiento tiene que haber un tono de negociación, de cooperación vale. y de búsqueda de acuerdos. En el gobierno valenciano y, hay incumplimiento. Y, y tengo que decirle que nuestros acuerdos con el gobierno valenciano se puede decir que van más lentos o menos lentos, pero van y se están tomando decisiones. Y yo estoy teniendo reuniones con los agentes sociales y con la agencia valenciana de innovación y con la consellería para definir el el centro de innovación del calzado y se ha comprado el edificio. Por lo tanto, donde se intenta contraponer, yo pongo sobre la mesa, en las decisiones que tiene que tomar el gobierno valenciano se producen avances. En las decisiones que tiene que tomar la diputación no se han producido avances. Por lo tanto, se entenderá que el tono tiene que ser necesariamente vale. ¿Qué distinto. Avances, ¿Qué avances se han producido en el centro de diseño de tecnologías pues habilitadoras? ha habido una decisión firme e importante que ha sido la adquisición del edificio. Le pedí a la vale. Generalitat Valenciana que comprara el edificio y, y compró el edificio. Y en segundo término, llevamos dos reuniones con agentes sociales, con la Agencia Valenciana de Innovación y con la Consellería de Innovación, con la propia consellera, para definir el modelo de funcionamiento de un centro que tiene que ser pionero en España y de un centro que tiene que ser una palanca de que impulse la innovación en los sectores económicos de la ciudad. Por lo tanto, tengo que decirle para que no eh, haya dudas en torno a esto, que se están produciendo avances en ese terreno y en cuanto a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio tengo sí, que decirle que lo anunció hace poco, más de un mes el presidente de la Generalitat, uh -huh. que es una decisión enormemente relevante ¿Pero hay edificio para, para esa que agencia? es una decisión enormemente relevante para la ciudad que nos sitúa como eh, que, que representa descentralización uh -huh. que un servicio que cualquiera hubiera decidido que se prestara en Valenciana la se va a prestar desde Elche, que vamos a ser una capital administrativa en lo que tiene que ver con la protección del territorio, vamos a ser la referencia de la comunidad valenciana para la protección del territorio y la Generalitat está trabajando con el ayuntamiento en la búsqueda de eh, un, un emplazamiento. Hasta el momento ya se ha creado administrativamente eh, la Agencia Valenciana del, del Territorio. Se va a producir el nombramiento en el mes de mayo de la persona que dirija dicho servicio y ya desde la Secretaría Autonómica de la Consejería se está trabajando con el Ayuntamiento en la búsqueda de esas instalaciones. Por lo tanto, no hay parangón, uh -huh. no hay comparación posible. Hay terrenos en los que uh -huh. nos se avanza con una institución Hay terrenos en los que se avanza, con todas las dudas que se puedan tener, que se avanza claramente eh, con otra administración. Y el tono de exigencia es el mismo mm. con independencia del color político. En eso, desde luego, se lo tengo que decir con rotundidad y con contundencia. Vale. Vamos a hablar del patrimonio cultural. Eh, ¿Por qué se ha concedido la licencia de derribo del edificio al antiguo edificio de la juguetería Parriño? Bueno, porque ¿Por las licencias no se este tengo que decirle que las licencias son actos reglados y cuando decimos que son actos reglados quiere decir que no se puede tomar la decisión que de forma eh, la decisión que se desee sino que se tiene que tomar la decisión que corresponde tomar con arreglo a la norma si se cumplen los parámetros si se cumplen las exigencias contenidas en la normativa para la concesión de la licencia es obligatorio es imperativo conceder la licencia. Eso quiere decir que una licencia es un acto reglado y no es un acto discrecional. Un acto discrecional uh -huh. es el acto que uno libremente puede adoptar. No es discrecional, es un acto reglado, cumplía todos los requisitos y como cumple todos los requisitos, como tiene informe de la Consellería de Cultura, indudablemente no cabe tomar otra decisión que conceder la licencia. Vale. Se lo voy a decir de una forma sí. más contundente. No conceder la licencia sería, sería una... prevaricar. Sería prevaricar, pero no en sentido genérico, no, no en sentido genérico en hmm. sentido se, metafórico, se sería cometer un delito de prevaricación, por alcalde, lo tanto, por al... lo tanto había que conceder una licencia hmm. con independencia de las valoraciones que se puedan hacer sobre el valor patrimonial o no del inmueble, que insisto, como tiene un informe de de... que tiene Informe de la Consejería de Cultura a... que autoriza el sí, derribo. Sí, pero como alcalde de esta ciudad, ¿considera usted...? que eh, la propuesta de compromiso es un disparate, el de comprar ese edificio para protegerlo y evitar que se de desaparezca? Oye, yo no voy a calificar el, ninguna propuesta de mis socios de gobierno como de, de esa forma, ni lo voy a calificar ni Pero, ni lo pienso. ¿eh? Lo digo ya. por por situar las cosas en sus justos Pero puede, términos puede ser y en su esa, medida. Esa sí, yo creo que hay que comprar los edificios que haga falta comprar y que el ayuntamiento tiene que tomar decisiones sobre inmuebles en función de sus necesidades, de lo que necesitemos. Creo que no se deben resolver, mi opinión es, no se deben resolver mmm, problemas urbanísticos mmm, Por ese mecanismo, ¿no? el mecanismo de la adquisición de, de, de inmuebles. Imagínese usted que hay más problemas o que pueda haber más problemas patrimoniales futuros o problemas urbanísticos futuros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar todos aquellos lugares donde se suscite un conflicto patrimonial o urbanístico? Creo que no es la solución. Una cosa es... Yo le digo cuál es mi criterio y cuál es mi opinión como alcalde de la ciudad. Eh, a la hora de comprar un inmueble hay que hacer una valoración de, las, de, de si ese inmueble es necesario para el patrimonio de la ciudad. Y a partir de ahí se compra o no se compra pero no porque es... haya un problema en un inmueble, se compra yeah. un inmueble Con lo que por este lo tanto, sin, no calificativos, es... ¿eh? mm. sin calificativos vale, eh, tipo, sin calificativos de ningún tipo las opiniones de mis socios son relevantes, las estudiamos nos parecen todas interesantes a unas decimos que sí, a otras decimos que, no, dicho que no y en esta tengo que decirle que en esa valoración mm. y en ese criterio que estoy planteando, no cumple ese criterio de, de necesidad vale, no para el patrimonio municipal Insisto, y la licencia es un es, acto arreglado, bueno, no es un acto de sí, sí, claro. no otorgar la Alcalde, licencia es que no tenemos hubiera supuesto es, prevaricar. ¿Es necesario derribar, suprimir la cruz de, del paseo de Germanías? Bueno, lo que es necesario, eh, que es lo que vamos a hacer, es llevar a cabo una remodelación, una modernización en profundidad de una plaza que cuenta ya con muchos años, que está en un barrio muy consolidado y que requiere, a nuestro modo de ver, de una actuación que modernice, que recupere un elemento tan relevante como el refugio de la guerra civil que hay en el subsuelo, que lo musealice y lo convierta en un elemento, en un activo cultural, en un elemento de naturaleza cultural vinculado a la memoria histórica de la ciudad, por lo que eso representó para la ciudad en los años de la guerra civil y que al mismo tiempo lance ese mensaje que queremos que envuelva a la plaza de respeto a los derechos humanos y a la convivencia creo que eso es lo que hay que hacer y creo que eso es eh, vamos a ver vamos a contratar a un equipo de arquitectos mm, eh, en el marco de una licitación pública para que le dé forma a esos conceptos poner en valor el refugio sí. mejorar la fisonomía sí. de la plaza y hacerla que todo hacer que todo sí. gire en torno a la convivencia y a los derechos humanos y sobre la cruz que ustedes que van a proponer a ese equipo técnico, que la suprima porque hay que cumplir esa ley de memoria estética histórica y es un símbolo que hay que... Con esto de las cruces eh, se está provocando eh, mucha polarización y debates eh, demasiado encarnizados. Yo creo que todo el mundo sabe... ¿Por qué está esa cruz en esa plaza? Esa cruz es un símbolo del Sabemos franquismo. Sabemos la historia. Es sí. un símbolo del franquismo. Y creo que se está llevando a cabo... Un proceso muy interesante en el conjunto del país, de forma paulatina uh -huh. y suave, que consiste eh, en, en evitar este tipo de símbolos que representan la confrontación o que cuya presencia en los espacios públicos conlleva eh, esa confrontación ¿no? Por lo tanto, creo que hay que remodelar la plaza, como le decía, sí. hay que hacer una plaza moderna, hay que llevar a cabo esa transformación y creo que la cuestión que tiene que ver... Con la cruz de los caídos no hay que convertirla en un debate encarnizado, sino simplemente hay que cumplir la ley de memoria histórica y la futura ley de memoria democrática y hacer lo que están haciendo tantas ciudades de, nuestra, de nuestro país, que es suprimir la simbología franquista que exalta la victoria de una parte de la sociedad española sobre la otra. Y en cuanto a la vacunación, hoy empieza de nuevo esa vacunación. ¿Qué previsiones hay? Eh, ustedes desde Sanidad le ha dicho le han comentado que vamos a incrementar la vacunación esta semana porque va a haber dosis suficientes para comenzar en IFA esa vacunación masiva. Bueno, ya saben que creo que hemos puesto en marcha la Consejería, con el apoyo del ayuntamiento, hemos puesto en marcha un sistema de vacunación masiva que está funcionando, creo que muy bien, a tenor de las opiniones de los usuarios. Ya se han vacunado más de 70.000 personas en la ciudad aproximadamente, bueno, ya se han, lo voy a decir correctamente, ya se han puesto más de 70.000 vacunas en la ciudad, 50.000 primeras dosis, 20.000 segundas, es decir, eh, ya se han vacunado muchos ciudadanos, muchos ilicitanos e ilicitanas, está funcionando bien el sistema y tiene una capacidad eh, y unas posibilidades de rendimiento muy alto. Todo depende del número de vacunas que lleguen a nuestro país y que por lo tanto lleguen a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Eh, a mayor número de vacunas, el sistema mm. tiene capacidad para vacunar a 8.000 personas diarias aproximadamente con esos 20 puntos de vacunación que hay dentro de IFA. De ¿Pero sabes tanto, si Sanidad va a ampliar el número de dosis a partir de estas semanas si y las dosis han venido mire, o yo no? Yo sé lo que está haciendo la Consejería, no sé con precisión hoy ya. qué va a pasar, pero sí que sé que la Consejería a medida que que dispone de, de, de, vacuna. de vacunas las distribuye entre los cuatro grandes centros de vacunación uh -huh. de la comunidad valenciana uno es el nuestro uh -huh. uno es más importante claro. es el nuestro para y... posibilitar que incremente el número que se incremente el número de, de ciudadanos vacunados la por... semana pasada estábamos en el 22% uh -huh. de la población vacunada yo lo que espero es que podamos seguir a este ritmo y conseguir los objetivos que se marca el sí. gobierno de españa que se marca llegar para elidad. este verano eh, alcalde no queda más tiempo y sí que me gustaría preguntarle por las restricciones eh, porque esta semana va a ser crucial Chimo Puig debería mantener el toque de queda y las restricciones actuales a partir de la próxima semana cuando decaiga el estado de alarma el presidente ya se ha pronunciado y creo que el presidente y el propio Conseil mantiene un principio de prudencia y de cautela que nos está llevando por el buen camino. Somos la región de la Unión Europea, somos la comunidad de España que tiene las mejores cifras en términos por una parte de vacunación y por otra parte de eh, tasa de incidencia acumulada, de contagios. Por lo tanto, eh, yo confío en el criterio de cautela, de prudencia que con el que se está gestionando la pandemia, con la que se está gestionando esta situación compleja por la que estamos atravesando y creo que mantenerla eh, Impulsarla, ponerla en marcha nos ha dado buen resultado. Mantenerla nos va a dar también buen resultado. Pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado dos minutos de las 11 de la mañana y ya está nuestra compañera Rosa Lucas preparada para Entre Amigos. Gracias, Carlos González. Un auténtico placer. Muchísimas gracias.